Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den. Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a pagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé. Si tu ausencia me mate Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie Que me llame Cobarde Sin saber Hasta donde la quiero Cuantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuantas luces dejaste encendidas que yo no sé cómo voy a pagarla ojalá que te vaya bonito